Veinte horas ocho minutos de este miércoles siete de septiembre del año dos mil veintidós. Continuamos en el semanario intergaláctico radialista cuando las papas queman. Habíamos anticipado, tendríamos entrevista. Ya está al aire Gustavo Ferreira. Tío, ¿nos escuchás? Sí, sí, sí. ¿Cómo están ustedes? Muy, pero muy buenas tardes. A ustedes y a, los, a la audiencia de La Quinta Pata, por supuesto. y a la producción y a todas esas personas que están trabajando para que esto esté en el aire, para esta apuesta en el aire y esta apuesta de vida Bien, bien, muchas gracias por atender aquí a, a La Quinta Pata estamos con Débora, Mercedes, Matías bueno, le cuento a la audiencia que contigo nos conocemos de, de Radio Revés, así que la, la confianza en el aire ¿Estás en José de la Quintana, tío? Así es, aquí estoy en José Bien. de la Quintana. ¿Cómo está el eh, clima por allí? Hermoso, hermoso día, un día ventoso, lo que nos complicó un poco el armado de las banderas para la caravana del día viernes, porque las hacemos en el espacio público, que es el espacio que nos corresponde utilizar. Eh, decir, las hicimos en la Plaza del Pueblo, nos Bien. juntamos con las compañeras, mayormente las compañeras de distintos productivos de la zona, Y estuvimos trabajando hasta recién, de hecho acabamos de dejar aquí con una familia las banderas en el patio de su casa. Bien. ¿Para qué son esas banderas? Contanos a nosotros y a la audiencia. Bien, el día viernes, desde las 10 de la mañana, nosotros vamos a estar eh, haciendo una caravana que va a unir varios pueblos de lo que es el corredor E-56, la ruta provincial E-56. Largamos a las 10 de la mañana en José de la Quintana, en la Plaza Malvinas Argentina. Y luego vamos a San Isidro, 11 de la mañana en el dispensario. Frenamos, seguimos hasta las 11.30. en la terminal del pueblo Los Molinos, luego hacemos Despeñadero de San Agustín. Parecíamos una orquesta de cuartico, ¿no? Alternadamente en parte, sí. del signo, pero esta caravana eh, tiene por objeto visibilizar todas estas luchas que se vienen dando en el ámbito popular, que se vienen llevando adelante en todo el país y puntualmente lo que nosotros pedimos es entre otras cosas En la reglamentación de la Ley de Agricultura Familiar y Comunitaria. Bien, La ley existe, pero no está reglamentada. Por ende, se podría decir que es letra muerta. Bien, bien, bien. bien. ¿Este marco en una jornada nacional, en diferentes lugares, se replica la actividad? En distintos lugares del país se están replicando. Esta es una semana que ha empezado en el día de hoy. Empezaron las actividades. Ya tenemos información de personas que están haciendo sus... sus cosas en Neuquén y en otras provincias, y tiene que ver con el Día de la Agricultura y todas esas cosas que nosotros, bueno, estamos llevando adelante. Lo que nosotros en esta manifestación ponemos en visibilidad es que estamos luchando y estamos pidiendo como organización, como conjunto de personas que están trabajando aquí, es eh, que la dignidad, que la nueva ruralidad, Pero nosotros somos personas que vivimos en el campo, no que vivimos del campo. Bien, bien. Es decir, lo que nosotros estamos pidiendo justamente es la dignidad, que las condiciones de vida de las personas que vivimos en el campo sean dignas. Contanos, Entonces, Gustavo, nombraste varios pueblos y, y el corredor allí eh, de estas localidades. ¿Qué se produce en estos lugares? Bueno, aquí... En todas estas zonas, nosotros estamos nucleados en Trabajadores Unidos por la Tierra, que es la organización en la cual yo pertenezco orgullosamente, y bien, nosotros estamos dentro de lo que es la Unión de Trabajadores Rurales y dentro de UTI, ¿no? Bien, nosotros aquí tenemos una serie de productivos desde... Eh, huertas familiares y comunitarias, producciones agroecológicas, como así también quienes hacen miel, quienes producen miel, quienes producen, eh, trabajan con animales, como así también fábricas de pajores eh, merenderos, es decir, que nosotros estamos trabajando en distintos aspectos de lo que es la vida en un pueblo. tenemos en cuenta, como así también en la defensa del monte nativo, hay que tener en cuenta de que estas son zonas Eh, que no cuentan con un trabajo real eh cómo decirlo formal acá todo el mundo vive de changa vive de lo que pueda hacer de, eh, de lo que vende del que tiene que agarrar una obra del que tiene que limpiar un terreno bien nosotros estamos trabajando justamente en estos lugares de gente que vive en el campo y no en el campo gustavo cómo va buenas tardes noches Matías te saluda Hola, ¿qué tal, Matías? ¿Cómo estás? Eh, es a favor de la de la agricultura familiar, de esa de esa ley. ¿En qué ayudaría esa ley que todavía, si bien está aprobada, como vos decías, no está reglamentada, ¿en qué ayudaría eh, esa ley, algunos puntos esenciales, a esa dignidad? Por ejemplo, eh, en la reglamentación. Si se reglamenta, si la ley, eh, diría de dónde tendría que salir el dinero para que esa ley sea efectiva, es decir... Eh, en qué, de dónde vendría el dinero, por qué no podés empezar un productivo, sí empezás, empezás en tu casa empezás en el patio, cerca, pero después empezás a tener uy, necesito una mangla de riego necesito esto, necesito, necesito, necesito empezamos a ver las complicaciones que las corporaciones o los tipos que tienen 38.432 millones de hectáreas no tienen ese problema pero el pequeño productor, sí entonces, por ejemplo, es desde dónde se destinarían, desde dónde saldrían los fondos para que se pueda trabajar en condiciones en condiciones óptimas por ejemplo Gustavo te quería preguntar bueno es como la la, la ley de agricultura familiar campesino indígenas tendría legislación y la reglamentación a nivel nacional Eh, an ante el Estado Nacional es el reclamo eh, bueno, sabemos del gobierno de la provincia de Córdoba, su afinidad con la mesa de enlace y la pregunta es los municipios, los jefes las jefas comunales ¿le dan cabida a estas pro propuestas de la Unión de Trabajadores Rurales? Eh, bueno, a ver eh, en el caso puntual de Puntuelo José de la Quintana Es zona gris y no tiene comuna. Nosotros administrativamente dependemos de San Isidro. ¿Qué sucede? En nuestra experiencia territorial, nosotros tenemos una presencia y no la pueden obviar. Quisieron obviarla, pero no se puede. Nosotros estamos, nosotros existimos y nosotros no nos vamos. En la cantidad de familias que conforman a Trabajadores Unidos por la Tierra Y nuestra presencia en todos los pueblos se nota. No nos pueden obviar. Eh, los jefes comunales eh, preferirían, creo yo, en general, excepto algunas excepciones, eh, obviarnos pasando por encima y que no existiésemos y manejar ellos las cuestiones. Pero como decía esa vieja canción, la, la revolución no será televisada y ese día vos vas a estar al frente del colectivo. El colectivo me imagino que no es el bondi, sino el colectivo que nos lleva a todos. Nosotros vamos a elegir el destino y el lugar a donde queremos ir. Bien, en general a los jefes comunales eso no les gusta. el acceso a la tierra hoy en día es únicamente para para personas millonarias literalmente porque salen millones pequeños pedacitos de tierra la ley esta de agricultura familiar trataría el punto del acceso a la tierra desde el momento en que nosotros estamos a se habla del reconocimiento de las producciones ancestrales aparte de qué vamos a hablar de tierra territorios y todas esas discusiones con esos puntos Sí, nosotros lo que estamos justamente es tratando de que se nos reconozca y de que se reconozca el trabajo de miles y miles de personas. Estamos en diálogo con Gustavo Ferreira, tío, bueno, por esta caravana por la tierra y el trabajo, este viernes 9 de septiembre, aquí en el sur de, de la ciudad de Córdoba, José de la Quintana, Despeñaderos, Los Molinos, San Agustín. Eh, agradeciéndote tu tiempo, Gustavo, recordanos brevemente de la actividad que, que se dio cita como espacio de la memoria en el ex batallón ahí que con la organización lo vienen trabajando eh, brevemente para, bueno, como, como un mojón también en... ...en la lucha por la tierra. Alegra. Eh, bien, mira, te comento. Eh, el ex batallón, en memoria, a decir, que está ex batallón... ...porque mm. se llama Refugio Libertad, ah, no, ¿no? Tienes... es más un batallón. Nosotros ocupamos un, un lo que fue un cuarto en que tiraron un tiro... ...tenemos una serie de propuestas y ahora ha sido reconocido... ...como sitio de la memoria, en donde la dictadura cívico-eclesiástica militar... de la década del 70 es un hecho histórico de nuestro país y de Latinoamérica orquestado desde eh, los, la, las corporaciones y los imperios ah, tanto eh, muy bien tío nosotros allí eh, tenemos como centro como punto de reunión como va a haber una asamblea aparte de las asambleas que hay en los distintos pueblos ese es nuestra casa común como organización Entonces nosotros lo cuidamos, lo protegemos, lo queremos y trabajamos muchísimo y trabajan muchísimas compañeras porque hay que tener en cuenta de que eh, para mí estar hablando acá es como un montón de responsabilidades que caen sobre mí y eso yo lo veo así porque el 90% de la organización son mujeres. Bien. que la tienen recontra clara por un montón de cosas de la vida, de haber vivido siempre, porque yo soy de una neoruralidad, vengo de Monoblox y estoy viviendo acá hace unos cuantos años, pero hay personas que vivieron toda la vida acá, hay muchas mujeres. Bien. Entonces, esta organización, en la cual el 90% son mujeres, implica que lo que nosotros, todos nosotras y nosotros decimos, tiene un corte de una visión, de lo que es la mujer. La mujer básicamente es pilera, porque nosotros, como varones, con todas nuestras cargas y nuestras mochilas, nos caemos, pasa una, y nos ponemos mal, nos deprimimos, todo. y la mujer es pilera. La mujer le mete para adelante, le mete, le mete, le mete, le mete, le mete. Le mete, le mete. Eh, son admirables en ese aspecto y en tantos otros. Bien. Entonces, al pertenecer y estar en una organización de mujeres, nuestra percepción, nuestra visión es muy, muy, muy distinta. Tenemos que aprendernos a callar. Bien. Básicamente. Bien, bien, bien, bien. Entonces, bueno, ahí contándonos de, de este sitial, entonces, Refugio Libertad como sitio de la memoria. Te agradecemos, Gustavo, tu participación en Cuando las Papas Queman. Todo lo mejor para esta caravana por la tierra. Y por el trabajo, y bueno, que se reglamente la Ley de Agricultura Familiar Campesino-Indígena. Y, y no se criminalicen más a las organizaciones sociales que trabajan en todo el territorio de Argentina y de Latinoamérica. Las campañas de criminalización están orquestadas. Las las campañas de criminalización de las personas que se organizan son orquestadas. No son porque sí las persecuciones, la edad de bajas de salarios, etcétera No es porque si sí. se trata de estigmatizar a aquellas personas que desde la humildad, desde lugares muy humildes, se organizan para trabajar y van a pelear, y vamos a pelear, y vamos a seguir peleando, y van a pelear los que vengan al futuro por algo que es innegociable, por algo que es único, que es la dignidad. Como lo hemos dicho muchas veces, vivir mal es una cosa, acostumbrarse a vivir mal... Es horripilante porque significa que se perdió la dignidad que es uno de los aspectos fundamentales del ser humano. Es decir, que esto que nosotros emprendemos, esta lucha que llevan adelante tantas compañeras, tantas mujeres de las que estoy orgulloso de ser amigos, de conocerlas, de hacer chistes, de hablar con ellas todo el tiempo, es una cosa increíble. Tiene que ver con eso. Como decía hace un rato, las mujeres son pileras. pideras, le meten, le meten, le meten, le meten, bien, bueno, todo eso. abrazo todo para, eso. para todas ellas, entonces, y, y muchas gracias por atendernos, lo mejor. Bueno, bueno, discúlpenme, ¿eh? No, Pero por favor, por viendo, favor. Eh, Marcos, eh, Matías, sí. la compañera que... Débora, es, Mechi, Javier. Débora, Mechi, a todas, todas ellas un gran, gran abrazo, y espero que en alguna ocasión podamos vernos, sí. y seguramente eh, el día viernes vamos a estar enviándoles algunos audios Dale, de dale, de una. Para que ustedes puedan ir luego echando a lo largo de la programación. Excelente. Ustedes lo consideren. ¿eh? Bueno, un gran, gran abrazo a toda la audiencia y a todas aquellas personas que están trabajando en Radio La Quinta Pata, como así también en todas las radios comunitarias, en las radios alternativas. Que son muchas que en Córdoba. Muchas gracias. La libertad, ¿eh? Abrazo ¿eh? grande, Gustavo Ferreira, tío. nos estamos viendo ¿eh? hasta luego chau chau